por la otra oreja. Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancia, La lluvia en el pelo No importaba nada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 Caminando lo iluminas todo los cinco minutos, ponete a hacer florecer, te recuerdo amanda, la calle mojada, ibas corriendo a la fábrica donde trabajaba. Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pedo, no importaba nada, y es que ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Con él. 2 minutos Quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco Manuel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 el derecho de vivir en paz. Vino lugar, más allá del ancho mar, donde Vista teoria o soa, foi fazer do Bierlandé, gesto in orquê no cor, arroz que arei goa, pache a Es fuego de puro amor, es palomar, oriva de olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar en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 Unidad. De norte a sur se movilizarán Desde el Salar, Mineral Al bosque austral, unidos en la lucha Y el trabajo irán, la patria cubrirán Su paso ya, anuncia el porvenir Sus manos van llevando la justicia y la razón mujer con fuego y con valor ya estás aquí junto al trabajador y ahora el pueblo que se alza en la lucha con vos de él.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 Lili desde el Gran Buenos Aires, Isa de la Plata poniendo la otra oreja, John Castro desde Quito eh, compartiendo el programa, Liz y que suponemos que está en Mendoza, eh, escuchando este programa también. Eh, bueno, hay muchos, muchos oyentes. Eh, eh, amigos, sí, amigos, amigos. Sí. ¿Te gusta Río...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 Déjame luchar, mamá, déjame luchar. La otra oreja latinoamericana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 Fuck! Primero se sacar el cuchillo. Los que tuvieron un poco de más suerte, los caperitas pudieron regresar. ¡Juanaco, hijos de puta, mis compatriotas! ¡Mis hermanos! ¡Los que tuvieron un poco de más suerte! Los capenitas pudieron regresar. ¡Así lo dijo Roque! ¡Ahora ya lo sé yo! ¡Así lo dijo Roque! Y por eso murió.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 Fueron clasificados como Silverro, no como Goldro. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Ellos son el Salvador. Son el Salvador. Son el Salvador. Ellos son Se pudrieron en las cárceles de Guatemala, de México, Honduras, Nicaragua Por ladrones, contrabandistas, estafadores, por hambrientos Me permito remitirle al intersecto, por sospechoso esquinero Y por ser salvadoreños sospechosos de todos Las que llenaron los bares y burdeles de todo los puertos y las capitales de la zona, ellas son el salvador. son el salvador. Ellas son el salvador. Son el salvador. de maíz, en plena selva extranjera que nunca sabe nadie de dónde son Los reyes de la página roja Los mejores artesanos del mundo, mundocidos a balazos hay que cruzar la frontera son muertos de fadurismos cor al infierno de las bananeras. Los que lloran borrachos por el año nacional, o el ciclón del Pacífico, o la nieve del norte, los arrimados, los mendigos, los marihuaneos, los guanacos, hijos de la gran puta, los que apenas pudieron regresar. Que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados, los hacelo todo, nos vendelo todo, los comelo todo, los primeros en sacar el cuchillo, los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Somos el, Somos, el Somos el Salvador Somos el Salvador Somos el Salvador Somos el Salvador Somos el Salvador Somos el Salvador Buscándome líos La noche de mi primera reunión de célula Llovía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 La otra oreja. Buenas noches, Glamour Smaliana.